Oye, Pepe, fíjate que el otro día me llegó mi hermanito con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? Y, ¡osh! Tú no supe ni qué contestarle. ¿Cómo que no supiste? y sí, son dos cosas totalmente diferentes. VIH es virus de inmunodeficiencia humana. Es el bichito que causa el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el conjunto de infecciones que atacan al sistema inmunológico. ¡Ay, mana!